mm Supieras, cariñito, la falta que tú me haces cuando no estás a mi lado. Caminando entre la gente voy perdido en pensamiento y siento que más te amo. Pedacito de mi alma vivo en cada gesto tuyo, vivo en tu risa y tu llanto. De tormentos hago flores que en bellos ramos de amores en notas convierto en Ganaste de ensueño con esperanza trenzada como regalo te brindo Y en prueba de que te quiero un pedacito de tierra de mi pueblo tan querido Fui descubriendo en caricias la inocencia de tus años que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo con cada beso me siento al paraíso transportado